es que en realidad eh, precisamente eh, lo que entendemos por lo menos desde la perspectiva colonial es que la modernidad eh, eh, colonial o, lo, o la colonial modernidad、eh, lo que ha instaurado es disociaciones precisamente、eh, esta cuestión de, de términos、eh, binarios ¿no? que diferente digamos a, a las formas de sentipensar de nuestros pueblos originarios que tenían que ver con lo, con lo dual digamos con los dualismos con la posibilidad de que algo fuera blanco negro pero en el medio había grises había como toda una mezcolanza lo que también、eh, le, bueno hay un colectivo que es el colectivo cheje donde está silvia rivera c u s i c a n q u i que es una socióloga boliviana que ya habla precisamente de los chejes que es esta posibilidad no de、eh, algo que no es ni negro ni blanco que es una, una mezcla que、Sweet. es un libro un híbrido o ¿no? n、uh -huh. eh, Y bueno, y precisamente como lo que instaura, digamos, son estas, estos términos、eh, dicotómicos, estas disociaciones, estos eh, binarismos, eh, nos parece que lo, los centrales han sido un poco los que vos mencionabas, la, la disociación entre los seres humanos, las personas, ¿no? Este, Y lo que marca es el individualismo y la idea de que no dependemos de otros y de otras y de otros, sino que nos valemos por nosotros y nosotras y nosotros mismos.、Eh, y también、eh, la disociación respecto de la tierra, la naturaleza, ¿no? como le q u e r a m o s llamar,、eh, y esa, esa desvinculación de, de la tierra que ha posibilitado precisamente estos procesos de. De extracción. ¿no? Uh -huh. Mencionaban ustedes también para no dar un panorama muy catastrófico de todo, como que no hay solución y no hay nada para hacer, que en realidad hay muchas expresiones y cosas y, y grupos y demás、eh, que son una muestra de que se puede resistir a todo esto. o ¿no? n ¿Hacia dónde tendríamos que mirar? ¿Por dónde buscar? A, ¿A qué sectores acercarnos en la búsqueda de ser parte de esa solución o de esa resistencia? Yo creo que deberíamos mirar para varios lugares, como plantea un poco estas, esas t alternativas que mencionamos, de que existen diferentes expresiones y plurales expresiones, formas de manifestarnos, y creo que tenemos que ir tomando un poquito de todo sin negarlo y sin eh, eh, como cristalizarnos、eh, solamente en una, ¿no? Por ejemplo, nosotros、eh, este año decidimos con un grupo, un grupo de amigues y colegas decidimos reunirnos、eh, y empezar como, a buscar o indagar sobre otras formas de pensar. Y bueno, en esa búsqueda nos encontramos con esta perspectiva decolonial y, y descubrimos que, que el espacio grupal y colectivo de intercambio, de búsqueda,、eh, de conversas,、eh, puede ser Una línea, digamos, a esto que vos, que vos preguntás. Bien.、Eh, y por otro lado, bueno, estamos, como más mencionó hoy,、eh, apelamos a diferentes、eh, pensadores y pensadoras, de coloniales principalmente, algunos provenientes de la academia, otros provenientes de los, pueblos, de los pueblos ancestrales, y estamos en esa búsqueda, y es todo el tiempo en preguntarse,、uh -huh. y a medida que te, pregu te vas preguntando, van surgiendo nueva cosa nuevas cosas. Y bueno, es, es así como también la frase que citamos、eh, de los zapatistas, de ir como andando y preguntándose a la vez,、uh -huh. me parece. Así que. Bien, bien. Una última. El uso del lenguaje inclusivo de la diversidad de géneros tiene que ver con esta forma plural de ver las cosas y salirnos de, del binomio. Seguro.、Uh -huh. Sí, también,、eh, digamos, parte como de la indagación que venimos haciendo tiene que ver con ubicar. Que dentro de nuestros pueblos originarios ¿no? ha, ha habido una gran diversidad eh, sexogenérica eh, y, digamos, y que precisamente entre tantos binarismos que instaló la modernidad、eh, eurocentrada, uno de ellos fue la, la de género, ¿no? esta、uh -huh. idea de que vos e r s varón, vos e s mujer, o,、eh, ¿no? esa cosa así este, tan acartonada, tan encapsulada, que borró,、eh, no borró, porque hay, hay formas. Modos que, que resisten,、eh, pero int intentó, digamos, este, borrar todas estas formas mucho más múltiples y diversas. Por eso me parece a mí que es central en esto que p r e g u n t a s vos recién. La idea del retorno a lo diverso, a lo múltiple, sea desde, desde, lo, desde los diferentes ámbitos, n o pero tiene que ver con eso, porque es Occidente que instaló esa idea de、eh, homogeneización. Entonces, todo lo que no se adapta a la norma de nuestra sociedad, n o a la norma que sabemos que también、eh, la instalan determinados sectores, n o、uh -huh. eh, pero lo que no se, no se adapta a esa norma, digamos, es apartado, es. Este, bueno...、Eh, v i o l e n t a d o i n c l u s i v e n o Entonces, nos parece que esta idea de retorno a lo múltiple, a lo diverso, que es para mí es lo más rico que han tenido nuestro, nuestros pueblos ancestrales.